Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México El domingo pasado uh, <coughs> empecé a hablar acerca de, del Salmo 31 Si ¿Sí recuerdan los que estuvieron el domingo pasado Y empecé a hablar acerca de eh, En tus manos están mis tiempos Yo te invito a que vayamos nuevamente al Salmo 31, porque quiero que todos sigan con su vista la lectura. Es importante. Este Salmo tienes que hacerlo tuyo. Tienes que hacer lo tuyo. Mira, las circunstancias allá afuera están tan fuertes, que este Salmo tienes que hacer lo tuyo. ¿Todos tienen Salmo 31? empezar a leer, Salmo 31 dice, en ti oh Señor me he refugiado si ¿Sí me siguen, en ti oh Señor me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás líbrame en tu justicia inclina a mí tu oído líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte, mi fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza por amor de tu nombre me guiarás y me encaminarás Sácame de la red que han escondido para mí, porque Tú eres mi fortaleza. En Tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en los ídolos vanos, pero yo en el Señor he confiado. Me gozaré y alegraré en Tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias, y no me entregaste en mano del enemigo. Hiciste que mis pies se posasen en un lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en angustia, mis ojos, mi alma, mis entrañas se han debilitado por el pesar, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Mi fuerza me falla a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han debilitado. Para todos mis enemigos he sido objeto de oprobio, he sido objeto de horror para mis vecinos y de miedo para mis conocidos. Los que me veían huían de mí. He sido olvidado en sus corazones como un muerto, he venido a ser objeto como un, a ser como un objeto inútil, porque he oído la calumnia de muchos. El terror está por todas partes, mientras traman unidos contra mí y planean quitarme la vida, pero yo he confiado en ti, oh Señor. He dicho, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia, oh Señor. No sea yo avergonzado, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos y desciendan en silencio al Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan insolencias contra el justo, con soberbia y desprecio. Cuán grande es la bondad que has guardado para los que te temen, que has obrado. Para para los que en ti se refugian contra los hijos del hombre en el refugio de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre en un tabernáculo los guardarás de las contiendas de la lengua. Bendito sea el Señor, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. En mi apresuramiento yo dije, cortado soy de su presencia, pero cuando clamé a ti, oíste la voz de mis ruegos. Amada al Señor todos vosotros sus santos a los fieles guarda el Señor pero retribuye en abundancia al que actúa con soberbia esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor y tome aliento vuestro corazón el domingo pasado estuvimos hablando que David cuando escribió este, estos, estos versículos, este canto porque es un canto él estaba siendo perseguido por su, por su propio hijo Y él uh, escribió esto Y, y vimos que él, La declaración de fe De en sus manos Están mis tiempos Él estaba plenamente poniéndose A disposición del Señor Y trayendo una libertad a su vida Si ¿Sí recuerdan que se lo estaba lo estoy haciendo Un poquito de memoria De lo que estábamos viendo Y uh, Hay uh, varios puntos Que yo quiero tratar En, en Y el primero lo, lo vimos el domingo el domingo pasado Y el primer punto que vimos fue que, que el declarar que nuestro Dios Tiene en sus manos nuestros tiempos Nos da un sentido de cercanía Dios está cerca de nosotros Pero tú tienes que confiar en Él Tú tienes que agarrar y decir En tus manos están mis tiempos Y ¿sabes qué? Tienes que soltárselo. Porque si no se lo sueltas, pues tú puedes decir lo que quieras decir, pero no lo tienes ahí. Y hoy voy a continuar con este tema. Y los siete puntos que, que, que quiero tocar acerca de este tema son en, en un sentido de cercanía, ya lo vimos, número dos, hoy vamos, es una respuesta completa para muchas muchas tentaciones. Y si Dios nos permite, vamos a pasar al tres que te sostiene adecuadamente en contra del miedo a los hombres al que dirán, número cuatro, una cura para la aflicción presente, número cinco, un tiro de gracia para tus futuros temores. ¿Cuántos tienen miedo del futuro? Hay mucha gente que le tiene miedo al futuro. Número seis, una razón para un servicio consagrado a él, y número siete, una seguridad para futuras bendiciones. Pero el día de hoy quiero tocar el punto dos, que es una respuesta completa a muchas tentaciones. Tú dices el declarar el, el, en tus manos están mis tiempos, es una respuesta para, para librarme de las tentaciones, sí, porque sabes que el diablo no está empecinado en traer a tu mente pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. ¿Sí sabes eso? El diablo dice la, la Biblia que dispara dardos Y esos dardos no van a tu cuerpo, no van a esto, sino van a tu mente Y cuando el diablo logra insertar una flecha en tu mente O un pensamiento Todo lo demás lo haces tú, ¿eh? ¿No creas que tienes ahí al diablo atrás, ahí? No, él, él te dispara un pensamiento Y si tú estás débil, él te deja... Él te lanza el pensamiento Y ese, ese darlo entra en tu mente Y tú empiezas a maquinar las cosas ¿No les ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces Y el diablo astutamente Trae tentación a tu vida Por ejemplo, él te puede decir Oh, ¿sabes qué? Ahora tienes una gran familia Y tienes una casa que pagar Y tu deber principal Es mantener a tu familia Y mantener eh, pagar todo esto Tu posición ahora trae consigo muchas necesidades Mira, aquí hay un plan para hacer dinero Mira, los demás siguen ese plan Tal vez no sea tan recto, pero Pues no debes de ser tan quisquilloso, ¿no? Pues mira, todo el mundo lo hace ¿Sí? ¿Por qué no lo haces? Vas a tener más dinero Y a lo mejor tú agarras y, y ves tus cuentas y, y haces las cuentas y de repente las matemáticas no te salen y dices, ¿y ahora qué voy a hacer, Dios? Y el diablo ahí dispara, un dardito, y, y, y tú agarras y dices, pues me están proponiendo hacer esto. pues ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie. El diablo te dispara. ¿Sabes por qué de la armadura de Dios? Podría haber sido la coraza de la salvación, o podría haber sido la espada de la salvación, o el calzado de la salvación, o el cinto de la salvación, o el escudo de la salvación. ¿Sabes por qué es el yelmo? Porque el yelmo es una figura que cubre tu mente. Si tú tienes presente el sacrificio de Jesús Y lo que Él ha hecho por ti La salvación Oh mira, a eso Toin rebotan Toin rebotan los dardos del enemigo Por eso es el yelmo de la salvación Y entonces ¿Cómo te enfrentas con esto? ¿Cómo te enfrentas cuando el diablo viene y empieza a decirte... Haz esto, mira, nadie se va a dar cuenta... Mira, necesitas... Y empieza a traer esto... Pero si en tu vida hay una convicción... De que en tus manos están mis tiempos... Tú le puedes responder al diablo y decirle... Mira, ¿sabes qué? Ok, está bien... Es mi responsabilidad traer pan a la casa... Yo sé, como hombre... Yo sé que es mi responsabilidad eh, mantener a mi familia... Pero ¿sabes qué? Más allá de eso... Yo dependo de Dios. Más allá de eso, mis tiempos están en la mano de Dios. Más allá de eso es mi Señor. Su nombre es Adonai Jireh. ¿Y eso con qué se come? Adonai Jireh significa el Señor proveerá. Yo no necesito meterme en, ahí, en cosas ahí, en narcotráfico O no necesito hacer cosas chuecas O no necesito dar mordidas O no necesito hacer todo este tipo de cosas Porque mis tiempos están en manos de mi Señor Y Él es mi proveedor ¿Y sabes qué, diablo? No voy a hacer algo cuestionable Aunque esta acción me, llene, me lleve a llenar mi casa con oro y plata desde el sótano al techo. Aunque esta acción me lleve a tener una cuenta de cheques, máster, negra, con morado y no sé qué tanto. Llena y con tarjetas que sale y reluce. Y oh, cuánto dinero tengo. Mira, si esto va en contra de lo que Dios está diciendo. Mira, ¿sabes qué diablo? Yo no quiero. ¿Sabes por qué? Porque yo dependo de él. Mis tiempos están en sus manos. Te sirve esto? Yo creo que a todos nos sirve, porque el entrar en esa confianza, mira, y, y el, hoy que cantamos Tu Fidelidad, Señor, Tu Fidelidad, hace ese canto tuyo. Cuando leas las cosas negras aquí frente de ti, empieza a cantar Tu Fidelidad es grande. Y vas a ver las cosas peores enfrente de ti. Tu fidelidad incomparable. Entonces la gente te va a matar, ¿Y ¿Qué le pasa a este? No estás viendo la bronca que tienes enfrente y tú cantando tu fidelidad. ¿Qué te pasa? Es que mis tiempos están en sus manos. Mira, a Dios no lo mueve tu necesidad. Dios sabe que tienes necesidades. ¿Cuántos tienen necesidades aquí? yo tengo necesidad tengo necesidad de un Mercedes ¿por qué dije eso? todos tenemos aquí necesidades pero a Dios no lo mueve tu necesidad a Dios lo mueve tu fe ¿escuchaste eso? a Dios lo mueve tu fe entonces si tú has estado clamando, y estás llore llore y ahí clave, es que estás estás pidiendo por tu necesidad ¿sabes qué? mejor créelo a Dios Y confío en Él. Y declara, mis tiempos están en tus manos. A Él le corresponde proveerme de todo. Me corresponde a mí clamar a Él y confiar en Él. cómo enfrentar las tentaciones. Él es mi proveedor. Me corresponde a mí caminar recto y obedecer su palabra. ¿Y sabes qué? El diablo se va a quedar así. Ups. Tengo que ejecutar una mejor artimaña contra ti porque se me hace que tú te estás parando en la roca. Se me dice que tú te estás agarrando del que es inamovible, del que es fiel. Wow, esta persona tiene que tener un tratamiento distinto porque está viendo que tú estás... ¿Sabes que el diablo cree? ¿Sabes que el diablo cree? Y yo creo que a veces cree más que nosotros, ¿eh? Porque a veces cree más que nosotros Porque dice la palabra que él cree y tiembla O sea que sí cree Y cuando ve que tú estás creciendo Y cuando ve que tú estás llenándote de Dios Y poniendo tu confianza No en las cosas que tú En tu habilidad, en tu carrera, en tu trabajo, en tu éxito O sea cuando está viendo el diablo Que tú estás poniendo tu confianza en, en Dios Él empieza a temblar Él empieza a temblar Y él te va a decir Bueno, ya estás metido en dificultades Este, Mira, yo te voy a ayudar a desenredarte de esas dificultades Y te empieza a traer Y, y no nos falta quien llegue y te dice Oye, pues mira, aquí aquí podemos hacer una pirámide Y podemos hacer y, y Todo ese tipo de cosas Mira, ¿y sabes qué? Si le sacamos aquí todo, mira Y, y, y cosas medio chuecas y, y, y, ¿sabes qué? y te empieza a decir ¿Sabes qué? Tú eres una persona que está empezando a tener conciencia Pero hoy la conciencia Es un lujo que un hombre no se puede dar ¿No has escuchado por ahí eso? O sea, ¿qué te pasa, maestro? O sea, ¿Por qué te pones ahora recto? ¿No estás viendo cómo están las circunstancias? ¿No estás viendo cómo está la economía? ¿No estás viendo cómo están las situaciones? Y tú te pones, oh, tu fidelidad, o Señor. No te puedes tener una conciencia. Mira, dale a tu conciencia unas vacaciones. Y sabes que pronto vas a salir de tu problema. La gente viene y por muchas artimañas empieza a decirte, pero sabes que que tu respuesta sea, sabes que así como Jesús te reprende diablos, ¿sí? el príncipe de las tinieblas, vete de aquí. No es asunto mío enredarme en ese tipo de cosas. Porque en la mano de mi Dios están mis tiempos Yo le he presentado mi caso a mi Dios Y Él actuará en mí por este asunto Mejor que lo que yo pienso hacerle O mejor como yo podría hacerle O mejor que como tú dices Yo no sé si a ti te da confianza esto Pero tú debes de decir En tus manos están mis tiempos repite en tus manos están mis tiempos yo he presentado el día cierra tus ojos y dice Señor yo he presentado en mi caso esa necesidad que tú tienes ahora eso que tú traes hoy en día en este momento preséntalo delante de él y dice Señor tú ten control de esta situación en tus manos están mis tiempos Señor yo lo rindo hoy a ti Nuestro Dios no desea que yo nosotros hace, hagamos algo malo. Lo que Dios desea es hacer lo que él ha prometido hacer por mí. Debemos de dejar a Dios hacer lo que él ha prometido. Mira tú y yo no somos llamados a complementar la sabiduría de Dios. ¿Escuchaste eso? Y queremos ayudarle a Dios y todo el mundo cita y lo voy a citar para entrar con todo el mundo el ejemplo de Sara con Agar le quiso ayudar a Dios y, le, y después ya sale una bronca que hasta hoy día árabes contra judíos por quererle ayudar a Dios mira, no le ayudes a Dios créele a Dios aunque truene el techo ahí se está revolcando el diablo escuchen eso, no escuchen eso. No somos llamados a complementar la sabiduría de Dios con un po poco de nuestra propia sabiduría o inclusive con nuestra propia maldad. Mira, yo te voy a retar a que hagas lo correcto aunque los cielos se caigan. Porque aunque los cielos se caigan, en mis manos están tus tiempos. Y ese es el mejor lugar donde tú puedes estar. En la mano de nuestro Dios Continúa firme En la integridad de tu caminar Sabes que vas a encontrar Que tus tiempos están en la mano de Dios Y que sabes que Él va a ordenar tus caminos Y te vas a dar cuenta Que no necesitan tus caminos Una intervención apresurada De tu parte Porque mira, en la sociedad que hoy vivimos todo lo queremos así, todo es fast, fast, Queremos internet más rápido, todo lo queremos más rápido. Y como le dije en alguna en, en, en alguna ocasión, inclusive venimos a la iglesia, ya, ya se están tardando, qué bárbaro, ya se están tardando. ¿Quieres un, un, un, un sermón o quieres una predicación? Así de, de dame un mactrío de perdón, de arrepentimiento y de gozo. A llevar, por favor, porque ni siquiera me puedo quedar. Y todo lo queremos rápido, todo lo queremos así, ya Dios, ya, ya, ya. Mira, cuando tú descansas, en que en tus manos están mis tiempos, wow, qué confianza, caminar el día a día, caminando, porque también no es quedarte estático, caminando día a día en lo que Dios ha puesto en tu vida y descansar en esa paz. Y si es rápido, gloria a Dios. Y si es lento, gloria a Dios. Y si es más lento, gloria a Dios. Pero yo sé que tú estás en tus manos, Señor. Mira, ¿no te deleitas en saber que vamos en el mismo barco con el Señor? No sé si lo habías visto de esa forma. Pero todos vamos en el mismo bote con el Señor y sabes que Él está en el timón. Y tú de repente quieres aventarte por la borda. Sí. No, Señor, es que para allá no es, es para allá y te avientas. Y el Señor en su misericordia, agarre y te aventramos a la vida. Ven para acá, por ahí no es. para el barco. Pero la confianza que nosotros tenemos es que aunque pasemos por un, un, una tormenta en el, el mar, lo que estemos viviendo hoy México lo que está viviendo, todo esto que estamos viviendo, tenemos la confianza de que nuestro Señor va en el timón. Mira, a lo mejor no conoces el curso del viaje. Ni siquiera conocemos nuestra presente latitud y longitud. No tenemos GPS si ¿Sí saben lo que es GPS Global Position System no se hagan si lo traen en su carro ahí para todo ya ¿dónde estoy aquí? no sabemos a dónde vamos pero tenemos una certeza que el piloto sabe todo acerca de nosotros y sabe todo acerca del mar ¿y sabes qué? va a ser muy sabio que ni tú ni yo Simples grumetes en el barco, no nos metamos ni interfiramos con las órdenes de nuestro capitán. ¿No te gusta eso? Ah, no, yo quiero ser el capitán, yo soy el que dirige mi vida, no, no, nadie me va a decir por dónde va. Pues Dios te bendice, man. a ver cómo te va. Te estás aventando en una chalupita al mar y el barco del Señor ahí va yo al mando. Escúchame bien, esto es bien importante, en nuestra incredulidad tenemos la gran tendencia a disputar con aquel a quien se le ha confiado el timón de nuestro barco. ¿No te pasa eso en tu vida? Lo voy a repetir, en nuestra incredulidad tenemos la gran tendencia a disputar con aquel a quien se le ha confiado. El timón de nuestro barco Mira, si tú puedes decir Como ahorita que les dije Cierren los ojos y entrega eso que tú traes Y, y yo lo rindo a ti ¿Por qué te pones a alegar con el Señor? No, Señor, es que yo creo que así Es que yo creo Mira, si tú le estás entregando los tiempos Tus tiempos al Señor Si tú estás dándole al Señor el timón de tu vida No te pongas a alegar con Él Por ahí dicen, es como los patos disparándole a las escopetas ¿no? O sea, Él sabe lo mejor y Él quiere lo mejor para ti ¿Puedes entender eso? Mira, no importa la edad que tengas Puede ser muy joven o puede ser mayor de edad Pero si tú confías en Dios joven, si tú confías, si tú pones tu confianza en el Señor y co confiando en que tus tiempos están en Él y caminas rectamente en Él, mira, tu vida va a ser éxito tu vida, mira, te vas a evitar un montón de broncas, que muchos de nosotros a través del tiempo hemos caído tropezado y demás y todo, porque no hemos entrado, no habíamos entrado en ese nivel de confianza en tus manos están mis tiempos Señor mira, cuando yo leí eso, mira, ese salmo lo había leído ochenta mil veces Pero de repente brinco así. ¡Pum! Dios, qué declaración de confianza. Y si recuerdan la conferencia pasada, es decir, Señor, Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, en Tus manos están mis tiempos. Cuando estés tentado a suponer, cuando estés tentado a actuar con una prisa desesperada, Cuando estés tentado a ocultar los principios de Dios, o hacer algo que no es defendible para ordenar tus tiempos, responde con un decidido no, y responde en las manos de Dios, están mis tiempos y ahí los voy a dejar. Escúchame, diablo, ahí los voy a dejar. Ni quieras meter en mi cabecita pensamientos porque mi confianza está en mi Dios. Cuando venga el Diablo con sus preguntas sutiles y sus insinuaciones, refiérelo a tu Señor Jesús, en cuyas manos están colocados tus tiempos. Sabes que el Señor, ya, digo, el Diablo ya perdió ese rango en el Señor. Cuando fue tentado el Señor Jesús en el desierto, Él le sacó la palabra de Dios y le dijo y, y, y le, le puso, o sea, el Señor tenía hambre y le puso tentaciones. ahí. ¿Y qué hizo el Señor? Le respondió con la palabra del diablo, mira, se fue. Entonces, si el Señor ya ganó ese round, ¿para qué te vas a poner tú a los golpes con el diablo? Canalízalo a tu Señor. Dile, mira, lo que quieras de mis tiempos, lo que quieras de mi vida, con mi Señor. Y el diablo va a decir, no sabes que ahí muere. Yo no puedo contra él. ¿No te gusta eso? Eh? Claro que. ¡Wow! ¡Qué confianza! El primer punto era la cercanía con Dios, el decir en tus manos están mis tiempos, quiere decir que nosotros nos tiene aquí, miran, tenemos un pajarito que, que, que lo recibimos ahí en la casa, es de esos pajaritos así que yo le digo corrientitos, porque son de los que, brincan, y tin, tin, tin, que hay un montón así, y, y, y, y mi hijo Josuelo lo agarró del nido, y así estaba horrible el pajarito. O sea, de, de esos pajaritos tú lo agarras y dices, se va a morir. Pues lo empezamos a alimentar, lo empezamos a cuidar y todo, y, y, y, el, y el pajarito creció, y hoy lo tenemos el pajarito. Una jabla y, y lo que nunca esos pajaritos, ¿no? Normalmente se mueren. ¿Y ese pajarito a, a, a tiene una confianza con nosotros? ¿Sí o no? Lo que los pajaritos así, de esos que, que son, yo les digo de los corrientitos, les llaman padrecitos, no sé cómo le llaman a los pajaritos. A mí me encantan, esos yo siempre quería tener un pajarito de esos y pues siempre te acercas y vuelan, ¿no? Pues ese pajarito hoy en día, tú lo puedes sacar de la jaula y lo puedo traer en mi mano y él se queda en mi mano. Lo puedo poner aquí en mi hombro y él anda por aquí asá y luego si traigo, la no me he rasurado, me empieza a jalar las barbitas y me empieza a hacer besitos y cariñitos. Yo no sé si sea hembra, hembra o macho, pero yo recibo sus besitos. Y entonces está el pajarito ahí. El pajarito tiene la confianza. O sea, sabe que, bueno, a lo mejor él se ve como nosotros, ¿no? Y dice, mira, yo soy igual que él. Es mi papá, ¿no? <risa> dice, no sé por qué no abre así no le salen plumas, pero bueno, está desplumado. Pero a lo que yo voy con esto es de que ese pajarito tiene una confianza con nosotros tremenda. Tú te puedes acercar a la jaula y le metes el dedo y se acerca. Y te abre el pico. Aunque ya está más grandecito y ya no es bebé como para que abra el pico, te abre el pico para que le des. Entonces lo que hago es que agarro una hojuela de, de, de, de conflictos y, y se la doy y me la recibe y se la come feliz y conoce la caja cuando saco la caja se alborota ahí. a lo que yo voy es que ese pajarito lo puedo traer yo aquí y lo puedo tomar en mi mano y él siente el calor de mi mano y ¿sabes qué hace? se acurruca y lo puedo traer en mi mano y lo puedo traer así y se acurruca Si ese pajarito supiera que yo le quiero hacer daño, ¿qué crees que haría? Volaría. Me quisiera acercar a él y volaría. Muchos de nosotros somos así, ¿eh? Dios se quiere acercar a tu vida y tú... No, no, no, no. ¿Cómo? No, no, no. Yo te invito a que entres en esa confianza. Cuando tú dices, en tus manos están mis tiempos, mira, imagínate, recuérdate a ese pajarito. Y acurrúcate en sus manos. Porque es el mejor lugar Donde tú puedes estar Es el mejor lugar Donde tú puedes estar En sus manos Están mis tiempos Ese pajarito Tiene la plena certeza Que yo no le voy a hacer daño Tú tienes la plena certeza Que Dios no quiere mal para ti Entonces diga En tus manos están mis tiempos Y ríndele, ríndele a él tus tiempos. Si tú entras en una discusión con el diablo, mira, él te va a ganar. Porque él, él es muy experto, tiene mucho tiempo de experiencia. Y ha practicado su profesión durante tantas edades. Que sabes que tú no eres rival, tú en tus fuerzas no eres rival para él. ¿Sabes que Envíalo a tu abogado refiérelo al admirable refiérelo al consejero al Dios fuerte ponte siempre al abrigo debajo de ese, de ese hecho en sus manos están mis tiempos he dejado todo el asunto en él y sabes que no puedo deshonrarle entrometiéndome. sabes por qué a veces hemos fallado porque muchas veces nos entrometemos en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, no te ha pasado eso, y hoy Dios te está llamando a una nueva dimensión de confianza. El punto número uno era oh rendirse a, a, a Él completamente para, para sentir una cercanía, sentirlo cerquita de mí. Y este punto es resistir las tentaciones Que el diablo quiere venir a ti Para romper la confianza Que tú estás Poniendo delante de tu Dios En tu Dios Yo te invito hoy a que Te reto hoy a que Rompas todo pensamiento contrario A la palabra de Dios Si alguien viene y te quiere decir No es que mira, no es que por acá No, mira por allá Y se desvía de lo que Dios te está diciendo en tu vida Mira, ¿sabes qué? Gracias Aún gracias por tu consejo Pero ¿sabes que Yo voy a hacerlo recto Porque mi confianza está puesta En el Dios de mi salvación Y mira Y, y en tercer lugar este, este, El decir, este, esta confianza Esta convicción de que el Señor Tiene en sus manos mis tiempos Te da un sostén en contra del miedo de los hombres porque lo que el hombre busca es sacarte de esa confianza de en tus manos están mis tiempos hay personas que juzgan y condenan con gran rapidez y hay gente que te dice oh has cometido un gran error oh no no mira te estás metiendo eres muy fanático te estás metiendo en broncas pero los que hemos creído en Cristo Jesús no estamos en las manos de aquellos que se burlan o que murmuran ¿escuchaste eso? y eso nos pega a todos ¿eh? no estamos en las manos de la gente que murmura mira la gente puede rechinar los dientes contra ti la gente puede decir lo que quiera pero ¿sabes qué? no te puede destruir pueden decir lo que quieran pero no te pueden destruir. ¿Sabes por qué? Porque tú has confiado en tu Dios y él te preservará aquí. No temas a los juicios de los hombres. Apela a la corte superior. Llévale el caso al Tribunal Supremo de Justicia de nuestro Dios. Acude a Dios con tu propio asunto y sabes que Él eh, dará su sentencia como su luz y su justicia resplandeciendo sobre tu vida. ¿Escuchaste eso? Mucha gente recibe los comentarios de la gente y los hace suyos. Mira, no te pueden destruir a menos que tú recibas los comentarios. La gente puede decir lo que sea. ¿Tú sabes lo que no han dicho de mí? Han dicho Si yo tomara todo eso, yo no estaría aquí parado. Estaría allá, tal vez metido en un rincón, escondido protegiéndome de toda la gente pero sabes que mi confianza está puesta en sus manos y sabes que no me pueden destruir porque mi Dios es el que lleva mi caso mi caso está en su tribunal y el Juez Supremo está de mi parte porque yo soy su Hijo porque he sido comprado por sangre porque Él me ha dado salvación Él entregó su vida el yelmo de la salvación mi confianza está en Él lo que el hombre diga está de más los malos han decidido aplastarte mira ellos tienen un poder pequeño pero hay un poder superior que te sujeta a ti entonces tú puedes decir gozosamente en tus manos están mis tiempos te tratan con desprecio se burlan de ti pero qué importa eso tu honra no proviene de los hombres mira su desprecio es el más alto cumplido que pueden darte ¿sí? ¿no te a eso, eso? su desprecio es el más alto cumplido que pueden darte a ti y desgraciadamente hay muchos creyentes que ponen sus tiempos en las manos del mundo y en las manos de la gente pero yo te invito a que tú hoy pongas tu confianza en el Dios Que hizo los cielos y la tierra En el Dios que creó el universo En el Dios grande, hermoso, lleno de amor Y te refugies en su regazo, en su mano En tus manos están mis tiempos En tus manos están mis tiempos Aférrate al Señor Lo mismo en las pérdidas Que en las ganancias Y deja que todos tus tiempos Estén con Él Es imposible detener Las lenguas maliciosas Hieren, incluso matan Las reputaciones Y a lo mejor tú puedes gritar No puedo soportarlo Voy a renunciar a todo ¿Por qué? ¿Por qué ceder a simples palabras? En mis manos están tus tiempos Señor Prosigue tu camino, deja que las falsas lenguas derramen su veneno a su antojo, y tú confía en tu Dios, porque Isaías 54, 17 dice, condenarás a toda lengua que se levante contra ti en juicio. Dios te ha dado la confianza a ti. Sabes que no importa a quién se levante en tu contra. No importa lo que digan de ti. Yo estoy contigo. Si tú estás en mí, tus tiempos están en mis manos. Confía en mí. Si mis tiempos están en la mano de Dios, nadie puede dañarme a menos de que Dios lo permita ¿Y Dios lo va a permitir? Escúchame, tú puedes decir como Daniel, aunque mi alma está entre leones, ningún león podrá morderme mientras el ángel del Señor acampe a mi alrededor. Uf. Este sentimiento de que nuestros intereses están a salvo, mal, bajo la más elevada guarda, genera un espíritu independiente a cualquier cosa que quieran venir y decirte. Puedes... puedes... Hoy sentir esa confianza de Dios Puedes sentir hoy esa, esa esa, Dios, o sea, no importa lo que la gente diga Yo estoy en ti Señor Yo estoy en ti Cuando tú sabes que tus tiempos están en la mano de Dios Tú no vas a cambiar ese lugar Ni porque te ofrezcan un reinado ni porque te ofrezcan el mejor puesto ni porque te ofrezcan oh, millones de dólares o de euros es más ni siquiera lo cambiarías por el puesto de un ángel porque los ángeles no están en su mano y tú sí estás en su mano yo no cambiaría mi lugar por un ángel y mira que me encantan las alas Pero yo no cambiaría ese lugar Yo diría Señor Tú en tus manos están mis tiempos Esa es mi confianza ¿Qué mejor lugar puedo tener Como hijo tuyo Estar en tu mano En tu regazo Y mis tiempos Todo lo que yo soy Todo donde voy Todo lo que he sido Y lo que voy a lo que soy Y lo que voy a hacer, Estar en tus manos Dios Hoy yo no cambio nada Yo no cambio nada Así venga fun, Y se me presca aquí el, el ángel Gabriel Y me diga oye, te cambio Te cambio Lo siento maestro Tú tienes tu lugar Y mi lugar es estar en su mano Entonces Gabriel va a decir ah, Está bien <risas> Por eso el diablo quiere sacarte de ese lugar Porque sabe que mientras tú estés en ese lugar Oh mira, nada te puede tocar Nada te puede tocar No te da alegría eso Mira, es como para que todos nos paramos Y... <tú> Señor, gracias. Gracias, mi Dios. Oh, gracias. Por eso, mira, cuando hemos orado y en la oración y con, con la alabanza y demás, y todo, yo digo, empiecen a, a dar gracias. O sea, es que yo no puedo agu aguantar de dar gracias. Cada vez que razono esto, cada vez que leo su palabra, cada vez que veo lo que el Señor ha hecho por mí, oh, yo no puedo dejar de, de agradecer. Es lo mínimo que puedo hacer: agradecerle a Él. Y así debe de ser en tu vida. Hoy Dios está trayendo un espíritu de confianza en ti. Sellando tu corazón, trayendo una confianza. Sabes que yo estoy parado en la roca inamovible que es Cristo Jesús. Nada me puede, aunque vengan las tormentas y golpeen, nada me puede mover porque yo estoy fundamentado. Y mi fundamento, mi cimiento, mi roca es Jesús. Dios nos está llamando en este tiempo, 2010, septiembre, año del bicentenario, año del centenario, años de guau, guau, guau y todas estas cosas y con la violencia y todo eso, Dios te está posicionando a ti hoy como una piedra inamovible cimentada en, en Jesús. La gente te va a ver y a decir, ¿qué tienes tú? ¿Por qué si las cosas están pasando así? Inclusive si, si tu situación familiar está, está complicada, tu trabajo, oye, ¿qué tienes tú que tu rostro tiene una paz? ¿Qué tienes tú que te sientes seguro y sales cantando? Y aparte cantas esa canción que me cae gorda. Tu fidelidad. ¿Qué tienes? Oh, mira, lo que tengo yo es que estoy en la mano de mi Señor. Y todo lo que yo hago está en, en sus manos. Mis tiempos, o sea, hoy estuvo ayer en su mano. Mañana, mi mañana está hoy en su mano. Oh, gloria a Dios, yo puedo levantarme con certeza el día de mañana y decir, gracias Dios, porque hoy estuvo ayer en tus manos, Señor. Y todo lo que tienes para mí hoy es de bendición. Todo lo que tienes para mí hoy es... es, es, es oh en ti, Señor. Y entonces volteas y ves a tu esposa o ves a tu esposa y dices, gloria a Dios. Gracias. Y ves a tus hijos y dices, gloria a Dios. Y vas a tu trabajo y dices, gloria a Dios, aunque te esté yendo como una torre en tu trabajo. Y dices, gracias, Dios. Gracias por lo que tengo. Gracias por lo que no tengo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Mira, si tú y yo entramos en esa dimensión de confianza delante de Dios oh, oh, oh, Mira, vamos a cambiar nuestro entorno Tienes que llenarte de la presencia del Espíritu de Dios Tienes que, que clamar al Espíritu de Dios Que te llene de tal forma Para que ese sentimiento de confianza Esa seguridad que solamente su presencia trae te, Esté en ti Tienes que ser Porque sabes que Esta iglesia ha sido llamada A ser una iglesia que transforma las familias Transforma la sociedad No Y no por nuestra bonita cara No por nuestro bonito logo No por las bonitas instalaciones Sino por el poder El Espíritu Santo En nuestras vidas No hay otra forma No hay otra forma Y tú estás llamado a hacerlo Si tú quieres Si tú quieres poner Tu confianza En el Dios de tu salvación No hay otra forma para hacerlo No hay otra forma En tus manos Están mis tiempos puedes decirlo con una confianza decirlo y decir Señor en tus manos, cierra tus ojos y, y, y, y repítelo con una convicción Dios yo hoy te pongo por cimiento de mi vida yo hoy te pongo Señor en el nombre de Jesús, Espíritu Santo trae a mi corazón esa convicción trae esa convicción Señor en tus manos están mis tiempos Señor yo confío plenamente en ti Señor no importa lo que el mundo pueda decir no importa lo que la gente pueda hacer no importa que el diablo venga y con tentaciones de, de, de salirme de tu rectitud Señor sino yo confío en el Dios de mi salvación, yo confío como dice tu palabra, alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra oh Señor mi confianza está puesta en ti no en lo que el mundo puede darme no en lo que yo puedo hacer en lo natural sino mi confianza está en ti Señor, mi confianza está en ti, mi confianza está en ti Señor en tus manos están mis tiempos Señor David sabía el poder de las palabras que estaba escribiendo y el Señor nos permite tener como legado su palabra hoy y podemos entrar en el mismo espíritu que tenía David en tus manos están mis tiempos Señor Y créeme que Él lo escribió en circunstancias donde la gente común, la gente natural hubiera dicho, mmm, está perdido. Y sin embargo, Él escribió, en tus manos están mis tiempos. Yo te invito a que te pongas de pie. Y entra en este momento en una actitud de agradecimiento delante de él. Dile, Dios, yo quiero verme como ese pajarito, Señor. tus manos mira, hoy hoy yo sé que hay alguien aquí que es que tiene necesidad tremenda de un abrazo de Dios tú has estado divagando ha estado siendo ni nada. Pero el Señor te está diciendo hoy, mira, yo estoy aquí contigo. Créeme. Yo estoy aquí contigo. tú eres de esa persona que necesita un abrazo hoy especial de Dios, yo te pido que pases aquí al frente, porque el Señor te va a dar un fuerte abrazo hoy y el Señor va a trabajar en tu corazón y te va a decir, ¿sabes que pone en mis manos tus tiempos? yo te invito a que pases aquí adelante si tú tienes necesidad de Dios si tu, si tu fe está siendo minada por las circunstancias que estás pasando El Señor quiere aumentar tu fe hoy y llevarte a un nuevo nivel de confianza y descanso en él. Tal vez la gente ha hablado de ti, tal vez te ha dañado. Y tú has recibido eso y tu corazón ha sido herido. Hoy Dios quiere restaurarte. Hoy Dios quiere decirte: sabes que yo estoy cercano, aquí yo estoy cerca. Búscame Aquí estoy Si tú quieres recibir hoy Un toque especial de Dios Ven pasa aquí adelante conmigo Pasa aquí El Señor va a ministrarte a ti en esa área que, que tú tienes necesidad El Señor te está diciendo Yo estoy cerca cerca Yo estoy tocando la puerta de tu corazón, yo quiero aumentar tu fe hoy, yo quiero, yo quiero entrar en una dimensión contigo como nunca antes. Mira, has escuchado de mí, has, has, has leído tal vez mi palabra, pero, pero ¿sabes que Hoy quiero entrar a en una relación distinta contigo. Gracias por haber escuchado este mensaje de Heidi, Identidad y Destino